Julio Cordero es el nuevo secretario de trabajo designado por el gobierno libertario anarcocapitalista de Javier m i l e i q u i é n es Julio Cordero? Es el que hasta ayer era vicepresidente del Departamento de Política Social de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Tiene algunos intereses contrapuestos a todas luces, este, se pueden ver. Vamos a conversar unos minutos con、eh, Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, para saber cómo han recibido este. Esta nueva designación. Muy buenos días, Cachorro, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno,、eh, ¿cómo recibe la central la designación de、eh, Cordero tras la salida rarísima de y a c i n Sí, más que, más que rara, un, un nuevo acto de cobardía del presidente Miley, porque se esconde detrás del supuesto.、Uh -huh. error de un, de un funcionario de tercera línea para justificar、eh, que él mismo firmó su aumento de sueldo o que firma los decretos sin mirar、eh, porque bueno como le hicieron el DNU como le hicieron、eh, el proyecto de ley o m n i b u s sus proyectos se escriben en los estudios de abogado s de las grandes empresas transnacionales y bueno y la designación de de Cordero es una reafirmación de esto, porque fue uno de los que lo redactó en las oficinas de abogados de t e c h i n que es, su, que es、eh, la empresa、eh, donde、mmm, Roca、eh, es dueño y señor, y bueno, y en su representación está en la UIA y en su representación ahora es ministro de Trabajo, o secretario de Trabajo, perdón. Porque、eh, este gobierno no solamente le entrega esas áreas a, a los sectores y otras concentrados de la economía、eh, de las grandes empresas,、eh, sino que además las degrada en tanto y en cuanto fueron áreas creadas en su momento en un estado pensado para defender la, a los trabajadores a los sectores、eh, más débiles de la sociedad. Y bueno, y hoy. El Estado de Miley es, es un Estado fortalecido para castigar a esos mismos sectores populares.、Uh -huh. eh, Cordero, en la última reunión del Consejo del Salario, fue quien representó a las patronales de la UIA. ¿Cómo, cómo puede hoy cualquier central, cualquier sindicato ir a sentarse a discutir salarios con este, un funcionario con esta, con esta historia? Así es, y.、Mmm... No solamente que representó a la UIA,、eh, mmm, cuando, insisto, fue, era parte del gobierno en, entre bambalinas、eh, como redactor de, de estos dos nefastos、eh, mmm, iniciativas del gobierno, la ley o n u el proyecto de ley o n u que ya se cayó, y el decreto de DNU, que ya fue... rechazado en el Senado y ahora esperamos que sea rechazado en la Cámara de Diputados.、Eh, esos, esos hechos significan una gran derrota no solamente para el presidente Miley, sino para los grandes grupos económicos que, que representan y que representa、eh, también Cordero, que en esa oportunidad, en la reunión del Consejo de El salario mínimo vital y móvil、mm, actuaron en, en componendas con el gobierno para evitar que funcione.、Eh, mm, la UIA no presentó ninguna propuesta,、eh, quiso extorsionar a los trabajadores imponiendo determinadas condiciones、eh, para que、mm, el gobierno resolviera por decreto una suma irrisoria de. de Aumento en el, en el salario mínimo vital y móvil, aumento que en realidad no es tal porque sigue、eh, estando、mm, por debajo de los niveles inflacionarios, o sea, seguimos retrocediendo y, y además、eh, cada día más en el fondo un, y más lejos de una canasta del hambre、eh, a la que. El, el salario mínimo ni siquiera se aproxima ya.、Uh -huh. Esta semana este, hubo algunos,、eh, algunas declaraciones que dieron cuenta de que tanto UPCN como、eh, algún sector de la CGT e s t a r í a d i s p u e s t a a discutir una reforma laboral con el gobierno de la Libertad. Avanza. ¿La CTA autónoma qué posicionamiento tiene frente a esto? Sí, nos parece que es un, un grave error. Eh, desde todo punto de vista, porque con este, como quedó claro en el planteo de, de Miley,、mm, eh, su acta de mayo es un acta de rendición para los sectores populares y para、eh, quienes dicen representarlo.、Eh, y、mm, ese intento de poner en discusión ahora. En el Congreso de la Nación, un proyecto de, de reforma laboral.、Eh, acompañar eso、eh, estaría muy en contra de los intereses de la clase trabajadora,、mm, sería、eh, aceptar esa,、eh, esa acta de rendición que plantea en mi ley y además de un profundo error, porque es, es evidente que. Eh, este gobierno no quiere negociar con nadie, quiere imponer las cosas solamente, pero que además está, está siendo derrotado en cada una de las iniciativas. Abrirle la puerta a, a, a un triunfo contra los intereses populares eh, es eh, un acto verdaderamente vergonzoso.、Eh, cachorro, buen día. Juan de p i a n te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan.、Eh, Mira, escuchaba, escuchaba lo que decía Cintia y, y realmente sería como darle un cheque en blanco contra los trabajadores hablar de una reforma laboral con m i r e i l l No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y además es,、eh, es contradictorio porque、mm. si hay una razón por la cual hicimos el paro el 24 de enero es para、eh, impedir que. pueda gobernar por decreto, impedir eh, superpoderes eh, para el presidente,、eh, y, y está claro que su objetivo es avanzar contra los intereses de la clase trabajadora.、Eh, no se entiende muy bien、eh, el por qué esa actitud, habrá que,、eh, habrá que ver、eh, porque además. Eh, estamos en un momento donde se le puede dar、eh, un, un golpe muy fuerte a, al, al presidente y a los grupos económicos que, que le escriben los proyectos de ley si en el, la Cámara de Diputados logramos que se、eh, rechace y por lo tanto derogue el DNU.、Eh, por lo tanto, entrar a discutir. Eh, proyectos de ley sin antes resolver el tema del DNU、eh, es, un, es una acción Además, peligrosa para los intereses、eh, de trabajadores que dicen representar. Y, y, y Cachorro, ¿por qué cree usted que, que, que todavía sigue teniendo tanto apoyo dentro de, algunos, de, de, de los sectores de, de trabajadores? Porque, indudablemente, si hay un gran apoyo o un 50%, como se dice, que tiene este gobierno, también involucra a gran parte del sector de, de los trabajadores. Yo creo que el, el, el... La legitimidad de origen que tiene este gobierno la ha perdido en tanto y en cuanto quiere gobernar por decreto y,、eh, y quiere hacer de un, de un presidente de la República、eh, un déspota tiránico.、Eh, y eso se va, se va viendo en, en la caída、eh, en una imagen positiva que se cae a pedazos y inclusive entre sus propios eh, votantes. Eh, es cierto que la imagen de la dirigencia política、eh, toda es t á、eh, Es mayor la imagen negativa que la positiva en todos,、eh, y que、eh, mi ley está,、eh, eh, está considerado menos malo que otros, pero、eh, su imagen del 54% que tenía a favor, Hoy ha bajado a estar cerca del 40, así que、eh, me parece que el, quienes, inclusive quienes lo votaron hoy están revisando eso y además se ve en la charla cotidiana、eh, en los barrios, en los lugares de trabajo. La última, este, y, y le agradecemos estos minutos, cachorro.、Sí. Eh, recién hablábamos de la, la mirada negativa que tiene buena parte de la sociedad respecto de la política. Y los、eh, representantes de los partidos políticos. ¿Hay alguna alternativa que vean ustedes desde la central al gobierno de la libertad? ¿Avanza frente a, este, frente a esta circunstancia? Algunos y algunas este, sostienen que esto este, puede terminar mal, puede terminar antes de los cuatro años, otros dicen que no, pero digo, más allá de eso. Eh, ¿Hay hoy una alternativa político-partidaria para dar batalla en términos democráticos en una urna a este, a este movimiento libertario? Mira, es、eh, evidente que una de las razones por las cuales llega al gobierno un personaje nefasto como este、eh, es q que u el es e desastre que fue el gobierno de los Fernández. y y tomaron el gobierno、eh, muy mal por cómo, por cómo lo había dejado Macri、eh, y, y la situación cuando lo abandonaron fue peor en términos de pobreza e indigencia、eh, y, y en precariedad laboral. Así que eh, estamos eh, eh, con una situación dificultosa allí otra, y eso genera un vacío、uh -huh. De, de liderazgos que, bueno, habrá que, al mismo tiempo que resistimos、eh, para que este gobierno no pueda llevar adelante e impedir que lleve adelante este,、eh, este programa、eh, desastroso y calamitoso para el país, habrá que ir recomponiendo la unidad de los distintos sectores populares y alentando a que emerjan、eh, nuevos liderazgos que además Eh, puedan sostener、eh, los criterios de soberanía, de emancipación y de justicia social que lamentablemente el gobierno de los Fernández no pudo sostener. hay、eh, Creo que hay condiciones para que esto sea así、eh, y se demostró en el Gran Paro Nacional del 24 de, de, de enero,、eh, se demostró el 8 de marzo en esa marcha Extraordinaria del movimiento de mujeres y diversidades. Creo que se va a volver a repetir el 24 de marzo cuando ratifiquemos los pilares、eh, de memoria, verdad y justicia como、eh, pilares de una, de una democracia más plena y rindamos un homenaje, un nuevo homenaje a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos masivamente en las plazas de todo el país. Creo que esos valores. Eh, siguen firmes en buena parte de nuestra sociedad, que estos hechos lo demuestran, y no tengo ninguna duda que tiene que emerger una dirigencia política, social, sindical, que dé cuenta de eso、eh, y que sea capaz de, de ser una expresión alternativa、eh, en, el, eh, en el menor tiempo posible para que este gobierno, bueno, definitivamente、eh, sea impedido de, de destruir el país como lo intenta. Te agradecemos estos minutos, Cachorro, con Radio Kermés de La Pampa. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Conversamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.